Seguimos en el tema de la emergencia agropecuaria que ahora se extendió por 90 días más. Estamos en contacto con el titular de las cooperativas agrarias federadas, Pablo Perdomo. Perdomo, buen día, bienvenido. Buen día, un gusto estar con usted y con la audiencia. Igualmente para nosotros. Eh, bueno, Perdomo, una primera impresión. Ha tenido oportunidad de evaluar eh, las medidas... Eh, en su dimensión todas estas que, que pueden tener en, en las cooperativas bueno eh, sí, sí, sí eh, la verdad que venimos acostumbrados en los últimos tiempos porque porque bueno es el tercer año con primavera niña que significa que, que es más seco de lo normal Y, y este año eh, particularmente más pronunciada la, la seca en la primavera, que es donde está el mayor pico de, de crecimiento vegetal, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, según el rubro, eh, la afectación puede llegar a ser diferente cuando la seca es más tenue, ¿no? En este momento que es bastante crítica, Eh, no hay sector que hoy no se esté no esté complicado hasta el arroz este si bien está todo bajo riego este eh, la energía que se está gastando en combustible y eso para el regamiento es aún mayor o sea que la seca hoy está afectando a toda la producción y lo que es más alarmante entendemos nosotros que también para el eh, consumo de agua en general de toda la población Este, son temas que en el futuro eh, vamos a tener que, que empezar a, a conversar también porque, porque bueno, el vital elemento hoy en primer lugar afectó a la producción en general en segundo lugar está afectando eh, de diferentes formas a los animales para beber el agua y después tenemos un, un escalón más crítico que es la gente, ¿no? Que Este, en muchos lugares, en predios chicos, los pozos semisurgentes, lo, los virtientes se han retirado, y, y bueno, y hay lugares que no tienen para consumo humano, ¿no? Entonces este, eh, los, en, los, los comités de emergencias departamentales están haciendo un trabajo formidable, me parece, nos menos parece, eh, tratando de, de, de llevar el, el líquido elemental a, a a las familias, así que la, la verdad que es bastante crítico. Estas medidas, yendo a la pregunta, eh, las conocemos, este, ni el gobierno, ni las gremiales, ni los periodistas podemos hacer llover, eh, entonces, digo, nos ponemos en primera persona todos nosotros, digo, pero este eh, son medidas este, paliativas que son bienvenidas, Eh, y bueno, y creo que la conclusión de todo esto es que tenemos que aprovechar, buscar la oportunidad en las crisis de ponernos a pensar en el futuro eh, cómo, cómo hacemos para mitigar esta situación, porque lo que hay dos cosas que son seguras: eh, una, que en algún momento va a llover y probablemente nos olvidemos de alguno de estos temas, o sea que tenemos que tomar nota, y lo segundo, que también es seguro, que dentro de un año 5, 10 o 20, esto se va a volver a repetir. Por lo tanto, este, nosotros como dirigentes gremiales tenemos el desafío de tomar nota de todo esto que está pasando y este, ver cómo aportamos en el futuro después que pase esta, esta emergencia. Al día de hoy entendemos que las medidas eh, se está haciendo todo lo, lo, lo posible algunas medidas como el corrimiento de algunas eh, fechas de, de pago ayudan algunas más que otras eh, eh, por ejemplo en los aportes del EPS entendemos que 30 días no, no va a cambiar la situación, el que no tenga para pagar eh, el 20 de enero difícilmente pueda mal vender algún ganado si es que todavía le queda para poder este Eh, pagar este este este tributo pero este aporte perdón este pero pero bueno eh, son señales que se dan que que la vemos muy positiva el pago en las intendencias de la contribución inmobiliaria ha habido algunos corrimientos eh, lo ideal hubiera sido que se corrieran para para para para agosto septiembre pero bueno este yo creo que eh, las autoridades están conscientes del tema, están trabajando, eh, y bueno, eh, en eso no, no no tenemos nada que decir porque se está se está laburando mucha gente este así que desde ese punto de vista eh, estamos ta, ta, ta, tamo, estamos tranquilos. Lamentablemente eh, eh, esto eh, hoy nos vemos perjudicados los productores en la primera línea pero también hay que tener en cuenta que esto va a afectar este, en el correr del tiempo al resto de la cadena, ¿no? Porque al haber menos producción, va a haber menos flete, menos mano de obra, menos animales para faenar dentro de dos o tres años, porque los entores que, que hoy estamos en época de entorar las vacas, de preñarlas, con terneros que van a nacer en la primavera del 23, y, y, y si esos terneros Eh, son menos de lo que de lo que debería, este a la larga se va a encarecer el, la carne o este menguar las exportaciones, este así que eh, esto lamentablemente eh, en alguna medida nos, nos toca todo, en la góndola la parte hortícola y frutícola también está muy complicado, este así que bueno son menos ingresos que va a tener el país o algunos productos que se van a tener que, que pagar más caro. Entonces, este, lamentablemente, eh, el clima nos no afecta a todos. ¿no? Perdomo, eh, puedo inferir, usted este, es muy diplomático en las declaraciones, pero parece, aparece como algo insuficiente. Ayer el, el ministro decía que de repente, eh, si uno mira... de a una las medidas parece poco, pero dice mirándolas en conjunto integralmente pueden ser algo muy importante eh, ¿mueve la aguja esto o no mueve la aguja? para la persona que está eh, complicada mirando sus animales como pierden kilos cada día que cada día está complicado que ese animal pueda tomar agua sin duda que por ejemplo la medida del, eh, de, de esto de microfinanzas sí. eh, para productores chicos y medianos de hasta 500 hectáreas no hay que olvidarnos que en el Uruguay el 80% de los productores son medianos y chicos este no es la imagen de, de los grandes productores los grandes terratenientes eso es una eh, eso es falso la realidad indica que La, el 80% de los productores son este, medianos y chicos somos medianos y chicos en este país uh -huh. el obtener financiamiento a una tasa del 2% cuando muchas veces esos productores no tienen acceso a financiamiento al banco República o a la banca privada es un este, es algo muy interesante la tasa está subsidiada por el comité de emergencia eso lo vemos Este, muy, muy bien porque además también este, no es plata regalada es plata que tenemos que invertir y plata que tenemos que cuidarla para devolver con esto que quiero decir que muchas veces le, eh, eh, fácilmente se reclaman cosas como algún subsidio o algo para no devolver y eso no lleva a ningún lado porque lamentablemente Eh, no no lo tomamos con eh, seriedad al tema y con responsabilidad esto que es un préstamo a una tasa sí subsidiada creemos que es una herramienta muy muy muy buena eh, la, par, la otra parte eh, está bien lo que dice el ministro que este, en el conjunto ayuda y, a, y acá vamos a emprendernos A, a ningún ministro de ganadería ni ninguna autoridad de este país le puede llegar a interesar el no poder dar una mano eh, en este momento. Así como la UTE este, tiene algunas cosas como el tema de la energía, como este el Ministerio de Economía tendrá su, su su movimiento, que muchas veces ni los conocemos porque para obtener el financiamiento este y entregarlo no nos olvidemos que los productores se... inscribieron, y, y acá sí, de repente, este soy un poco crítico, los que se inscribieron en octubre recién firmaron los vales, ayer, por ejemplo, en el departamento de Florida, hoy lo están haciendo, no sé, no, no recuerdo ahora en, en qué departamento, creemos que la burocracia lleva mucho tiempo, y esto hay que hacerlo más ágil, porque la el bicho tiene que tomar agua mañana, o yo tengo que... que comprar una ración para salvar mis animales este y, y el poder de negociación si lo compro a 30 días o contado es diferente entonces también lamentablemente acá hay, hay, hay gente que hace los negocios y está perfecto pero démosle la herramienta a los productores en tiempo y, y, y forma Pero, este, a ver, descontamos la intención, la buena intención de, de todos los, de los actores, este, porque, bueno, eh, es una realidad que, como dije al principio, el gobierno no puede hacer llover, los gremialistas tampoco, lo, lo, lo, los radioescuchas <ríe> tampoco podemos hacer llover, este, pero, bueno, yo me parece que la, acá lo que hay que hacer es sentarnos, apenas pase esto, Y, y poder evaluar y pensar eh, eh, para adelante. Yo el otro día con un colega de ustedes eh, comentaba que si comparamos la crisis del 2008-2009 y la comparamos con ahora, ha habido muchos avances en, en, en, en los productores, en el campo, en cuanto a eh, haber atacado este, el tema de la sequía, básicamente. Uh -huh. Son inversiones en bebederos, en tajamares, en pozos semisurgentes. O sea, eh, eh, a mí que me tocó vivir la, la, las dos y gravemente, eh, uno, uno recuerda lo que pasó en 2008-2009 y la verdad que han habido muchos avances de parte de todos, ¿no? Del gobierno en su momento para apoyar este, algunos financiamientos, algunos proyectos, como este, los productores que también este, invirtieron Este, para poder este, tener tanques australiano, hacer pozos semisurgentes, tener este, tajamares y demás. Creemos que nos, nos queda un debe con el tema este, normativo y que los productores abramos la cabeza para empezar a pensar este, en cosas en común, como son este, el tema de las represas, por ejemplo, que eh, la mentalidad del arrocero, por ejemplo, ya lo tiene más, más, más avanzado. A nosotros nos cuesta un poquito más al resto de los productores, pero también hay que entender una realidad. Si yo tengo, como decía el presidente de Comisión Nacional hace unos días, si yo tengo una una chacra eh, hortifrutícola de, de cuatro hectáreas, este, para tener un espejo de agua probablemente me ocupe la mitad o más del predio que tengo. Entonces, este, y se requiere mucha inversión. Así que creo que, que esos son los desafíos para para para adelante, el, el ponernos a, a pensar. Eh, acá ha habido interesantes proyectos. El ministro Aguirre en su momento de ganadería ah, se había empezado a trabajar con cooperativas socias nuestras para empresas comunitarias. Y bueno, eso fracasó por tema costo, por tema burocracia, por temas normativas que a veces... este está muy encorsetado todo y creemos que desde el punto de vista normativo hay que empezar a discutir cuántas trabas hay para este llevar adelante algunos proyectos. Muy bien.